Te escucho, Karina. Y para cerrar, Jorge, nos ha quedado tanta información, realmente, tanta información. Eh, es viernes, ¿no? Y es imposible, bueno, que entrara todo dentro de este paquete que tenemos previsto de tres horas. Pero una actividad importante que se está desarrollando también en el CLAE, como les decía, les decía hace un ratito, es una jornada por, bueno, un año, hoy se cumple un año del servicio de cuidados paliativos, pero para adultos. Este servicio del que no hemos hablado aún, por lo menos en frecuencia abierta, aquí en ASPEN FM, y tenemos esta posibilidad de hablar con la doctora Mariana Riet, a quien agradecemos el tiempo porque la actividad se está desarrollando aquí en el y ella ha salido justamente para contarnos de, de esta unidad, de esta nueva unidad que se ha instalado allí en el hospital de Maldonado ya hoy en un año de, de trabajo. Gracias por el tiempo, Mariana contale a Jorge la audiencia cómo surge. Bueno, mucho, buen día, muchas gracias buen por la día. invitación, Karina. Eh, bueno, nosotros estamos celebrando un año del servicio de cuidados paliativos de adultos del Hospital de Maldonado, que empieza post pandemia con una necesidad de, de extramuros del hospital, de tener una internación en domicilio, desde hecho de pacientes agudos, crónicos y también paliativos, y nosotros estamos en conjunto con el equipo que integramos Yo, la doctora Mariana Riet y la doctora Daniela Silva, dos auxiliares de enfermería, una nurse y una psicóloga, trabajando hace un año y medio, hoy festejamos un año, pero ya estábamos hace un año y medio, siguiendo pacientes que son pasibles de cuidados paliativos, que tienen una enfermedad que le comprometerá la vida en algún momento, y sus familias como un binomio importante paciente familia no hay eh, un, un espacio físico donde ustedes estén trabajando no todavía no tenemos un espacio un espacio físico propio pero trabajamos en policlínica internación domiciliaria internación adentro en las camas del hospital tanto participamos del trabajo en cti en cirugía o medicina Estamos en todos lo, los equipos. Hablaste de un equipo ya conformado, están con aspiraciones, bueno, de elevar ese grupo, aumentar el número de, de gente que los vaya acompañando y de psicólogas. Bueno, siempre es una meta a futuro que tenemos. En primer lugar, solidificar los integrantes que están en el equipo actualmente una vez que estemos sólidos, eh, obviamente que las puertas están abiertas para voluntarios. Si alguien quiere participar, los invitamos a venir a acompañarnos desde cualquier eh, disciplina, ¿no? Hasta en lo que es lo religioso, porque nosotros vemos al paciente como un todo, con lo espiritual, lo emocional, lo físico. Así que, sí, nuestra meta es cada vez crecer más. ¿Cómo los encuentran? Nosotros en el Hospital de Maldonado es uf, llegar a la atención del usuario y buscar, preguntar por cuidados paliativos adultos y se van a contactar con nosotros. Bien, eh, algo que no te haya preguntado es importante destacar. Bueno, es importante saber que hoy en día tenemos una ley de cuidados paliativos, es está legalizado, todos los usuarios del país de, en salud tienen eh, derecho a lo que son los cuidados paliativos, y la población tiene que estar al tanto que es su derecho y que puede reclamarlo en cualquier institución, dado que ahora ya tenemos una ley que nos ampara en ese sentido. Hablamos de, de, del paciente que lo puedo solicitar y también la familia. También la familia, claro. Bien. Mariana, muchísimas gracias por el tiempo, vamos a estar acompañándolos, como como lo hacemos también con los cuidados paliativos pediátricos, y ojalá, ojalá esta nota sirva para que se sume mucha gente a, a este equipo que han conformado. Muchas gracias, gracias a ti por tu atención y, y por este, esta oportunidad. Bien, Jorge, cerramos desde aquí, desde la Facultad de Medicina CLAE. Nos reencontramos el lunes, ¿te sí. parece? se nos termina la semana. Se, se nos, nos termina, termina, termina la semana. Que salga sí. todo súper bien con relación sí. a la sudamericana y a todos los eventos que hay en el departamento. Y el lunes ya seguramente hablaremos de, de los resultados que ha dejado toda esta movida. Así será. Buen fin de semana para ti. Hasta el lunes igualmente. Chau, chau. Bien. Hablando de eventos también, quiero recordarles que está la Expo San Carlos. Se realiza a partir de hoy hasta el 29.